La empresa informó que hoy llevará adelante la reparación de una cañería en la intersección de 11 y 610 y el reemplazo de una válvula en la perforación de 14 y 607. Por esas tareas habrá baja presión en la red de la zona comprendida desde 7 a 16 y de 600 a 610. La empresa recomendó realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación del servicio y destinar su uso solo a hidratación y quehaceres imprescindibles. Estatales bonaerenses pidieron reabrir de manera urgente la paritaria salarial. La Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente al Ministro de Trabajo, Walter Correa, la convocatoria urgente a la reapertura de paritaria estatal 10.430. Escuchamos a Oscar Dizaz y Secretario General de ATE Buenos Aires. Entendemos que es necesario readecuar salarios para que se pueda cumplir con el objetivo compartido entre el gobierno provincial y esta organización sindical, que es que a fin de año lleguemos con los salarios por encima de la inflación. También eh, vamos a hacer el planteo eh, del aumento de los montos, de las asignaciones familiares, y bueno, para recuperar poder adquisitivo es necesario eh, seguir discutiendo salarios, eh, nuevos aumentos salariales, pero también un estricto control de precios y por eso aprovechamos damos la oportunidad para reiterar la solicitud del gobierno nacional de que con firmeza ponga coto a los formadores de precios que cada vez que hay aumento salarial eh, terminan devaluando los mismos por el aumento inmediato de los precios, sobre todo de los artículos que consumimos los trabajadores y trabajadoras. Un servicio que informa más cerca. Los hospitales bonaerenses realizarán la noche de las mamografías. En el mes de la concientización contra el cáncer de mama, el Ministerio de Salud de la provincia pondrá en marcha una nueva estrategia de detección temprana denominada la noche de las mamografías. Todas las personas entre 50 y 69 años pueden acercarse de 6 de la tarde a 10 de la noche al hospital provincial más cercano a sacar turno y realizarse ese estudio si ya pasaron dos años desde el último control. En la región, los hospitales que participan de la campaña son el Rossi de La Plata y el Alejandro Korn de Melchor Romero. Y los hospitales Larraín de Berizo y Cestino de Ensenada.